出来上がり。<音楽> All i Bye. せいえいえいえいえいえいえいえいえいいえいえいえいえいえいいえいえいい すみま a ん。 Es Que esta canción la, la escribí pensando en compartir algo que, que a mí me ayudó, que me ha ayudado y que me sigue ayudando. Yo sé que todos en esta vida nos tenemos que enfrentar con una decisión: de si creer que Jesús era quien él dijo ser o no era. Es una decisión que al final de cuentas nosotros tomamos si le creemos o no. ¿Sabes q u e Cuando Cuando tú le crees y cuando no, tú le dices, ¿sabes q u e Si、sí、es cierto, si、sí、eres Dios, si、sí、es cierto que eres tú. Y le abres tu corazón y le dice, Aquí está mi vida. ¿Sabes q u e Yo no te puedo explicar lo que sucede, pero algo pasa. Hay un cambio en tu corazón. Y yo no sé cuál sea tu situación esta noche, a lo mejor. Tú estás aquí. Pasaste un buen rato y qué bueno. Es nuestra intención, pero ¿sabes qué? Es una buena noche como para pensar un poco las cosas que valen la pena en esta vida. Las cosas eternas. Mira, si Dios no existe, entonces no hay ningún problema. El día de mañana tú y yo nos v e r í a m o s y no hay nada a dónde ir. Si Dios no existe, quiere decir que no nos hizo, entonces. No tenemos a quién responderle. Pero si Dios no nos hizo y Dios no existe, entonces quiere decir que venimos de la nada y al final de nuestros días vamos a la nada. Entonces, si esa es, esa es la vida, entonces, ¿qué propósito tiene? Pero, ¿sabes q u e Si Dios existe y es real, Jesús es quien Él dijo ser, entonces hace toda la diferencia. Quiero invitarte, cierra tus ojos un momentito. Yo quiero que pienses en tu eternidad, en tu vida. Todos tenemos una eternidad que sentimos que vamos a vivir algo más allá de nuestra vida. Yo quiero invitarte, ¿por qué no? En esta noche. Tú le dices, Dios, cierre、si、real, aquí está mi vida, es conmigo lo que quieras. ¿Sabes qué? Con esa intención escribí esta canción. Y yo quiero cantarla una vez más. Yo quiero pedirte si eres tú aquel que le dice: ¿Sabes qué, Dios? Si existes, eres verdad que tú eres quien dices e r aquí está mi corazón. q u i e r o la voy a cantar una vez más. Después de cantarla, yo quiero retar tu vida. Todas Con Dios, pienso un momentito. Deja かわいい。 Si eres tú aquel que le dice Dios, aquí está mi corazón. Yo quiero que tú le cantes una vez más, pero que tú lo hagas de tu corazón, como diciéndole, aquí está mi corazón, entra. Canta conmigo si eres tú. Déjalo. 出川。Más,